el Secretario de Trabajo del Gobierno de La Pampa, Marcelo Pedontá. Marcelo, Pali y, y Valentina te saludan. ¿Cómo andás? Pali y Valentina, buenos días. Buenos Hoy días. Sí, está frío, eh, pero el sol está calentando, eh, vamos, a vamos a tener una tarde linda. Marcelo, eh, a ver si podemos aclarar un poquito eh, lo que pasa con las, eh, los shows en vivo eh, que se puedan realizar en la sí. provincia de La Pampa. Eh, la Pampa... ¿El gobierno modificó alguna eh, medida? Digo, ¿tomó alguna decisión para modificar algo? ¿O, o todo sigue como está? El gobierno... Eh, eh, eh, es muy buena porque es la, el principio o la base de la aplicación. No hubo modificación a ninguna de las normativas vigentes para el tema de la prevención del COVID-19. ¿Con esto qué quiero decir? Los show eh, ...en salones gastronómicos cerrados... ...en la provincia de La Pampa... ...hace mucho tiempo que están cerrados... ...de hecho tuvimos una muy buena temporada... ...donde nuestros artistas pudieron tocar... ...pero al aire libre... ...en el sector gastronómico... ...hace 10 días atrás... ...15 días atrás salió un decreto que habilita... ...la actuación de shows musicales... ...en banda o solistas... ...en salones de eventos... ...no transformados en gastronómicos hasta 200 personas. No sé si me explico. Entonces, sí. a ver, lo que no está a, habilitado es la actuación en vivo dentro de los locales gastronómicos. Ahora, se, eh, por supuesto, entendemos que el en tiempo donde las inclemencias climáticas empiezan a jugar y, y no se puede programar un show al aire libre. Estábamos analizando y nos encontramos en esta etapa donde la provincia de La Pampa tiene a sus dos departamentos eh, más importantes, que son el Maracó y el Capital, eh, en, configurados dentro del decreto nacional como eh, de riesgo leve epidemiológico, cuando venga la segunda medición, tenemos la intención, tenemos que tener la intención todos los pampeanos de que sigamos en este estatus para poder seguir desarrollando nuestra actividad económica como se viene desarrollando hasta el día de hoy. Porque acá lo que hay que ser claro, si el estatus sanitario se modifica, eh, como venimos trabajando en la provincia de La Pampa, los afectados únicamente va a ser el sector gastronómico porque reduce la movilidad y la hora de cierre que nosotros hoy la tenemos de domingos a jueves a la una de la mañana con tolerancia a las dos y los, sábados, los viernes y los sábados con la hora dos y eh, tolerancia de circulación hasta las tres. Entonces me parece que es un pequeño esfuerzo que tenemos que hacer. Hubo algún grado de malentendido en la comunicación, la puedo entender, pero también tenemos que, que ser un poco más solidarios y entender que nos tenemos que cuidar. El estatus sanitario que tenemos hoy entre todos. Marcelo, entonces para que quede claro, eh, un artista que mm, quiera hacer un show en un local gastronómico eh, cerrado, ¿eso nunca estuvo habilitado? nunca estuvo habilitado en la provincia de La Pampa. Sí está habilitado en la provincia de La Pampa que ese mismo artista puede hacer una presentación musical en un club o en un salón de eventos donde no haya gastronomía y tiene la posibilidad de, eh, eh, de hasta 200 espectadores. Ah, claro. Por ejemplo, si lo quiere hacer en el Teatro Español y está habilitado el teatro, lo puede hacer. El teatro, el teatro está habilitado y puede hacer. Mm. El teatro eh, tiene, creo que con 200... Butacas le da casi para de hablar de la mitad del aforo que tiene autorizado. Mm. Eh, hay un grupo de artistas que está reclamando que se autoricen eh, los shows. Eh, pero, que... pero a ver, pero es lógico mm. que salgan a pelear. Mm. Ahora, yo lo que digo, si lo hacemos dentro del marco del diálogo, lo hacemos marco, dentro del marco del entendimiento que lo que estamos cuidando los pampeanos es el estatus, Porque acá yo me planteo, eh, si aplicamos los protocolos nacionales, ¿cuántos lugares gastronómicos en la provincia de La Pampa, tienen la capacidad o el espacio para tener un músico adentro y tener la cantidad de cubiertos permitidos que les permita ser viable el negocio. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio. Mm. Por suerte, eh, el grupo que, que yo he visto que se ha movilizado, que, que, que ha tenido en las redes eh, algún grado de violencia verbal y, y demás, es el menor porque he tenido muchos llamados, de muchos músicos que están entendiendo, que están solicitando una solución. Por supuesto que tenemos que entre todos pensar, pero en el marco de la segunda ola y donde estamos en el tiempo bisagra, ¿de dónde va a ir la provincia de la Pampa eh, en sus dos eh, digamos eh, distritos más importantes? Si al vamos a mantenerlo leve, con lo cual las provisiones o los limitantes del decreto nacional no va a alcanzar, o bien desgraciadamente pasamos a esta especie de semáforo rojo y tenemos que limitar algunas cuestiones. Me parece que es un trabajo en conjunto, he tenido comunicaciones con, con los gastronómicos durante todo el fin de semana, eh, he tenido entendimientos y he tenido también planteos, pero vuelvo a repetir, eh, estamos abiertos a las posibilidades, a buscarle la vuelta, dentro del marco de tener en cuenta que en la provincia de La Pampa los pampeanos Privilegiamos el estatus sanitario que hemos logrado con mucho esfuerzo. Marcelo, eh, los municipios por su cuenta pueden habilitar un show en un local gastronómico cerrado? No, no, no, no, porque el decreto lo prohíbe eh, eh, claramente. El decreto provincial vigente no permite ni show en vivo, ni show en banda y otras expresiones típicas. Entonces. Eh, eh, pero por supuesto que venimos avanzando en una lectura de ver cómo eh, le encontramos la vuelta a esto, pero vuelvo a decir, hay que amalgamar muchas eh, cuestiones. El, la situación epidemiológica, fundamentalmente. La cuestión de capacidad que tengan nuestros locales gastronómicos, la otra, porque yo, por ejemplo, si pongo o hago un protocolo que para el, el artista saque mucho espacio y no se puedan poner mesas para vender el producto principal, eh, claro. seguramente tampoco van a ser contratados. Claro, sí, sí, sí. Entonces, entonces no es tan fácil, y yo vuelvo a repetir, entiendo el reclamo con respeto que pueden hacer algunos artistas que viven de esto, y que por suerte en la provincia de La Pampa son muchos y buenos. Ahora bien, entre todos, busquemos alternativas, porque si entramos en un conflicto de que yo hago esto, hago aquello me parece que no vamos a llegar a la cuestión principal que es la de solucionar la cuestión. Eh, Marcelo, ¿qué, ¿y qué pasó con el show de Ángela Leiva? Eh, ¿Por qué se armó tanto habilitado? revuelo? Está habilitado. Está habilitado. Si leen los decretos, está habilitado. ¿Cómo? Es hasta 200 personas en un lugar no destinado a la gastronomía con el protocolo nacional. Hay, digamos, hay un decreto nacional que autoriza esta actividad. Nosotros lo hicimos y lo acomodamos a la capacidad de nuestros locales en la ciudad de Santa Rosa. Porque, por ejemplo, también había eh, empresarios que organizan estos shows que hacían un año y medio que no trabajaban en La Pampa. Y hoy, ¿cuál es el planteo que nos hacen? Tenemos, por ejemplo, el Club Estudiante con, 1, 600, con eh, capacidad para 1.600, ¿por qué no me autorizan la mitad del aforo, 800 personas, como dice el decreto nacional. Bueno, nosotros estamos yendo de a poco. Claro. Ahora, yo te puedo asegurar que los informes que tengo de la actuación de Ángela Leiva en la provincia de La Pampa, porque por ejemplo cualquiera de estos artistas pampeanos, que son muchos, vuelvo a decir, que tienen mucha y buena convocatoria, si ellos quisieran hacer, por ejemplo, en el teatro español o en el salón que hizo Ángela Leiva, lo pueden hacer tranquilamente hasta 200 personas. Ah, claro. Con lo cual, lo que estamos hablando es de dos cuestiones diferentes, de dos cuestiones diferentes, entonces no hay que confundir. Uno es la actuación artística de show de banda en vivo en los salones gastronómicos. Y otro es la posibilidad que tienen nuestros artistas de generar eventos en lugares no transformados en gastronomía y tienen la posibilidad de vender hasta 200 tickets. Entonces, tanto el Club Español como el Teatro Español eh, estaban habilitados para los espectáculos en vivo. Pero por supuesto, pero por supuesto que Bien. estaban habilitados. Y ahora... ¿Eh? Y ahora continúan sin, habilitados. Sin habilitado. Bien. Sin habilitados. No uh -huh. se no. En la provincia de La Pampa lo dijo el gobernador claramente, no hubo modificación a la legislación vigente para los protocolos COVID. Y eso uh -huh. está claro. Bien. ¿Me explico? Sí, sí. Sí. Eh, Marcelo, si el grupo este de artistas que se moviliza te pide un encuentro, ¿los recibís? Traté yo de, de juntarme con ellos. Ah. ¿Y... Me negaron toda posibilidad de encuentro. Ah, Bueno, Sí, sí, traté yo de por varios lugares porque, a ver, te vuelvo a repetir, hablé con, con los gastronómicos, hablé con, con quienes representan a los gastronómicos porque también hemos tenido este fin de semana una actuación, eh, digamos, administrativa donde muchos locales incumplían los protocolos y me he puesto a disposición para ir viendo caso por caso a ver cómo avanzábamos. Pero bueno, vuelvo a repetir, para el diálogo se necesitan dos partes. Nosotros tenemos la verdad que dicen los decretos y que no los modificamos. Entendemos que a medida que pasa el tiempo, la actuación al aire libre de nuestros artistas se hace mucho más difícil. Por supuesto, ¿no? la inclemencia del, del tiempo en la, en la provincia de La Pampa en tiempo de invierno no, no son fáciles. Bueno, busquemos la vuelta, pero nunca nos cerramos al diálogo y a la alternativa. De hecho, yo el viernes en la mañana tuve una reunión en la Cámara de Comercio de Santa Rosa... Y el jueves estuve en General Pico con los salones de eventos que están pidiendo algún tipo de flexibilización a los protocolos vigentes. Pero con el entendimiento que estamos en, en tiempos donde tenemos 200, 200, 210 casos por día, con lo que genera todavía una expectativa si esto se va a mantener a la baja o se va a mantener a la alza. Entonces, eh, cuando hay entendimiento de la situación epidemiológica que vive la, la provincia de Los Pampas, es mucho más fácil llegar a un punto de acuerdo. Ahora, si la verdad absoluta La tiene una sola parte, seguramente nunca vamos a poder dialogar, nos vamos a gritar y nunca nos vamos a entender. Marcelo, recién mencionabas que hubo bastantes controles y hubo varias clausuras en locales gastronómicos. Eh, ¿La policía ahora está autorizada directamente para clausurar? Sí, y, de, y deriva el expediente para su, su tramitación a la Secretaría de Trabajo. Esto es una modificación, digo porque habitualmente las clausuras... No, esto es una, una, una colaboración, digamos, eh, de todos los órganos de control a los fines de hacer cumplir los protocolos en estos tiempos tan difíciles, porque también es cierto que cuando teníamos 20 casos, 30 casos, eh, nosotros teníamos una cuestión de eh, empezar a, a, a, a, a migrar algunas cuestiones, pero hoy estamos en un momento difícil. Vuelvo a repetir, pareciera los últimos días que tiene una tendencia a la baja, pero hay que confirmarla, hay que cuidar, no tenemos que entrar por bajo ningún punto de vista a, a, a ser considerado de riesgo epidemiológico alto, porque eso trae consecuencias, como por ejemplo achicar las horas de circulación, las horas de atención al público. Eh, sí. hay, hay muchas de las cuestiones que están en el decreto nacional, que en la provincia de La Pampa hace más de tres meses que ya están en vigencia. Claro. Eh, y, menciona... y esa responsabilidad Y ese reacomodo Que tuvo el sector productivo A estas medidas Que el gobernador de la provincia Anunció hace más de tres meses Nos permite ser una provincia Donde estamos primero en la eficiencia De, de vacunación Donde tenemos hoy el sistema De salud no tan tensionado Como en otras provincias Bueno, cuidémoslo, charlemos Y veamos qué alternativa le encontramos Pero, de, a ver, eh, desde la eh, incapacidad de razonar y de encuadrar todo en el momento que estamos viviendo va a ser muy difícil bien marcelo eh, no sé si quedó algo si no gracias no, no si te quedó algo te lo contesto pero claramente te agradezco la posibilidad de hacer una aclaración en la provincia de la pampa no hubo nada que se modificara solamente hay protocolos vigentes que hay que cumplirlo nunca tuvieron habilitados los show en el sector gastronómico en la provincia de la pampa